Y nosotros venimos de tan abajo que el haber alcanzado estas cifras que hoy día tenemos a nivel macroeconómico, a nivel de redistribución de la riqueza, a nivel de democratización de todos los aspectos de la vida del ser humano, sin duda alguna se constituye para nosotros un proceso absolutamente revolucionario. No podríamos explicar nosotros de otra forma si no es esta, que las cifras de participación política de la mujer se constituyan en un ejemplo en el mundo. Porque esto no pasa en Paraguay, no pasa en eh, Colombia, no pasa en Estados Unidos. Pasa en Bolivia porque existió la decisión política de encarar de forma revolucionaria el enfoque de género en la construcción de políticas públicas. La construcción de la paridad y de un Estado plurinacional que comprenda efectivamente que la democracia tiene que ser paritaria para llamarse a sí misma democracia. Y finalmente compañeros y compañeras, eh, cierro con lo siguiente. Sin lugar a dudas, para nosotros, este proceso íbamos a enfrentar ambos países en octubre, eh, escenarios electorales. Argentina y Brasil nos demostraron que sí se podía retroceder en aquello que nosotros creímos que estaba conquistado. Ecuador, que era nuestra esperanza y lo discutíamos hace poco con los compañeros, Particularmente creía que los países que enfrentamos procesos tan profundos que implicaron una asamblea constituyente, era imposible que se retroceda. Y a través de la traición retrocedimos en Ecuador. Estos resultados que tenemos son conquistas y probablemente se constituyen para nosotros en un patrimonio de la revolución. Pero es posible que retrocedamos es posible que la asamblea legislativa de la siguiente legislatura puede que no sea paritaria como ahora es posible que nuevamente enfrentemos niveles de pobreza que nos demuestren que se puede retroceder si elegimos el mal camino al momento de, la, de elegir un nuevo gobierno es posible que aquello que con tanto sacrificio construimos de la mano del presidente Evo Morales en 13 años pueda ser derrumbado, también por decisión política. Entonces, sin lugar a dudas para nosotros, la decisión política, la voluntad política, juega un papel fundamental al momento de la transformación social, al momento de construir los pilares de una revolución. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, Queremos desde Bolivia expresarles todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, toda nuestra voluntad de seguir construyendo juntos la patria grande. Y también ustedes los necesitamos. Cuando el presidente Evo Morales enfrentó una crisis, no me acuerdo, creo que fue el 2009, o el 2008, enfrentó una crisis respecto a la harina de trigo, para que nosotros le demos para a nuestras familias. Llamó a Cristina en ese momento y le explicó el problema que tenía. Y Cristina le dijo, tengo comprometidos, tengo comprometida para la exportación, las cuotas de, de, que tenemos en este momento, de, por los camiones que en este momento tenemos de harina, pero dame 15 minutos. Y a los 15 minutos Cristina lo llama a Evo Morales y le dice, están ingresando por frontera los camiones que necesites. Ponemos a disposición de la revolución y de tu gobierno, hermano Evo Morales, todas las energías que nosotros tenemos para salir.